Sí, buenos días, la verdad es que les agradezco muchísimo el gesto de, de poder comentar un cachitín esta, esta actividad que, que nos entusiasma mucho este, con respecto a la presentación de este libro. ¿no? ¿Eh? La verdad es que el Latín siempre haciendo el aguante a, a las movidas de nuestro pueblo. Es un libro que tiene、sí. que ver justamente, ¿no? el, el, el, el título registra ¿no? la, la educación popular. Eh, que uno podría decir es una invención latinoamericana, la, la educación popular. Y, y es un manifiesto porque recoge la potencia de esa misma palabra también, ¿no? La palabra manifiesto en la tradición política de los últimos dos siglos.、Eh, Bueno, le guarda a esa palabra un lugar muy especial.、Mm. Que se yo pienso en el manifiesto liminar que reformó las universidades en 1918 y se democratizaron un cachito, en el manifiesto comunista,、eh, en las declaraciones, en fin.、Mm. Eh, y, este, y este texto recoge ese guante, el guante de manifestar. Y c o v a y Durán, que son dos amigos. Walter Cohen, profesor de filosofía que está argentino, pero que está radicado en Brasil, en Río, precisamente, hace muchos años y ha hecho escuela allí,、uh -huh. trabajando cuestiones de filosofía e infancia. Y Maxi Durán, que también es un profe de filosofía aquí de, de, de Argentina,、eh, un, un gran especialista en la figura de Simón Rodríguez, que es una figura poco conocida, para mi sorpresa, en los ámbitos de formación docente.、Eh, Y es poco conocida y sin embargo es el gran maestro de la educación popular latinoamericana.、Mm. Generalmente pensamos, a veces medio conservadoramente, la palabra educación popular la remitimos a Sarmiento en Argentina, ¿no? Porque no dejó de ser alguien que habló de una educación popular.、Mm. O por izquierda, o desde el campo progresista, la figura de Freire.、Mm. Pero quien inventa la palabra educación popular es Simón Rodríguez. Allá por 1820 y pico. Estamos hablando del maestro de Simón Bolívar,、uh -huh. eh, un, una figura que Eduardo Galeano ha recuperado en, en, en otros circuitos de producción ¿no? de libros, no, no tanto académicos. Y en el ámbito académico en la Argentina es muy p o c a el trabajo sobre Simón Rodríguez. Este libro recoge esa tradición para poner en el presente, desde lo que nosotros hacemos, que es filosofía. Pero viste que con la filosofía hay como una especie de. o, o, de, o de reverencia ¿no? este, elitista, o de cierto desprecio porque se abstrae de los asuntos del mundo, ¿no?、Sí. Y la filosofía se puede entender de otras maneras también. un poco como la entendió Gramsci, ¿no? Un poco como la han entendido、eh, más democráticamente, ¿no? Y, y este libro que. Viene a aportar a los educadores y a las educadoras una fuente de inspiración, sobre todo, ¿no? sobre la necesidad de, de reinventar la escuela. Nosotros tenemos un enorme desafío de hacer de la escuela、eh, un lugar más democrático, un lugar que tenga más sentido,、eh, un lugar que se cargue de significación, porque la verdad que además de la pandemia, la, a la escuela.、Eh, La interpela justamente el problema del sentido, ¿no? O sea,、mm. han avanzado otras formas de transmitir información, los grandes medios de comunicación, que le hacen sombra ya a la escuela.、Mm. Entonces, los niños y las niñas obtienen información en muchos lugares. Ahora, si la escuela se va a remitir solo a transmitir información, ahí estamos sonados.、Mm. Por eso hay que pensar la escuela como, como un lugar muy emblemático. Que、eh, decididamente público es el único lugar público que nos queda, prácticamente. La vida se ha privatizado, el, el, el sistema económico capitalista el político capitalista ha avanzado de tal modo sobre las vidas que、eh, prácticamente todo se ha transformado en mercancía. Y entonces hay que poner la palabra ahí otra vez, ¿no? Escuela popular. Nosotros desde la filosofía tenemos algunos conceptos, y aquí Cohen y Durán、uh -huh. trabajan cuatro conceptos. Lo digo r a p i d i t o、sí, hospitalidad,、uh -huh. irreverencia, comunismo y pregunta. Esos, esos principios, esas palabras, que son principios c o m o i n i c i o s Hospitalidad, porque hay filósofos que han trabajado esto, como Jacques Derrida, y reverencia por la misma figura de, de Simón Rodríguez y de Paulo Freire. Comunismo no solamente por la tradición filosófico-política que, que comenzó con el marxismo, sino comunismo en un sentido、eh, incluso más originario todavía, como la producción de lo común, como la vida en común. Y pregunta otra vez en torno a lo que tiene la filosofía como de propio, que es la capacidad de instalar buenas preguntas en nuestras vidas. n o、eh, Así que bueno, y Alicia Merodo y Cintia Córdoba, que son las dos compañeras que van a presentar el libro.、Eh, Cintia es filósofa también de nuestra universidad, de la Universidad de Finanzamiento,、uh -huh. y Alicia es pedagoga. Y ambas también con una vocación, como Walter y como Maxi, con una vocación militante sobre la educación y sobre la filosofía, siempre pensando en los territorios, siempre pensando en que la función de la universidad、eh, no está para nada cerca de haberse cumplido <risa> aún,、sí. que tiene que seguir este, expandiendo、eh, sus su fronteras para que.、Mmm, Eh, bueno, el pueblo la sienta como propia, ¿no? O sea, básicamente es eso: que, que sea un lugar en donde uno tiene respeto por la construcción del conocimiento, por, por toda la tradición、eh, científica, intelectual, cultural, pero que al mismo tiempo se sienta como un lugar propio, ¿no? Me parece que ahí、eh, yo creo que modestamente este texto, este libro, también ayuda a la universidad a pensarse a sí misma en su función social, ¿no? Así que,、eh, bueno, no, no quiero dar. O sea, me entusiasmo mucho y, y por ahí <ríe> no q u i o ni preguntar nada. No, ¿no? No, nos encanta, nos encanta porque nos, nos vas introduciendo a todo el,、eh, el trasfondo que tiene el libro,、eh, pensar esta escuela de filosofía popular a partir incluso esto que decías de c í a s de pensadores latinoamericanos, porque uno en general tiende a pensar en la, la, las ciencias y en la filosofía、eh, siempre de los.、Eh, Desde los clásicos, ¿no? Y, y,、claro. Incluso la historia muchas veces está、eh, empantanada en solo pensadores europeos sin recuperar muchas veces la literatura, la, la, la historia、claro. de, de, de nuestra América. Y te iba a preguntar, de alguna manera, si es un libro para filósofos o es un libro que.、Eh, Podemos leer、eh, quienes nos dedicamos a, a otras áreas, o、eh, educadores, educadores. s t á pensado para,、eh, para quienes ya transitan la filosofía o es un libro accesible a otros?、Eh, bueno, lo digo rápido: es un libro universal en、mm. ese sentido, es un libro con una pretensión de, de una lectura.、Eh, democráticas, Quiero、uh -huh. decir en ese sentido ¿no? que no jerarquiza las inteligencias, como diría otro filósofo como Rancière,、uh -huh. que no divide el mundo entre quienes pueden leer justamente ¿no? este, un libro o filosofía y quienes no pueden leerlo.、Eh, se necesita ahí una voluntad, sobre todo, pero、uh -huh. quien tenga esa voluntad no necesita una instrucción previa en filosofía.、Uh -huh. Es un libro que los va a inspirar v i t a r que l va a i n s a quizás a querer leer más cosas.、Uh -huh. Es un libro que, va, va, que tiene ese efecto, no es un libro. Sumamente extenso porque es un manifiesto, justamente.、Uh -huh. Es un manifiesto que se construye preocupado por la realidad latinoamericana que se instaló con el retroceso de los gobiernos populares y el avance de la derecha.、Eh, entonces, desde Brasil propiamente, hubo toda una avanzada contra la figura de Pablo Freire, la、uh -huh. hay todavía en el、uh -huh. gobierno de Bolsonaro. Y Walter, allí desde Brasil, que de hecho, ha publicado otros libros sobre la figura de Pablo Freire. Reivindicando un poco,、eh, digamos, resguardando esa tradición emancipadora de Freire y de Simón Rodríguez,、eh, e invitando educadores y e d u c a d o r e s a meterse con la filosofía. A perderle un poco el respeto a ese lugar sagrado, como bien decías vos este, hace un rato, Daniel,、sí. o también a ese lugar colonial, digamos, que ha tenido la, la, la, Europa en general sobre América, económicamente y culturalmente, pero también filosóficamente. n o Entonces, esa idea, como decía s un rato, más gramsciana, de que todos somos intelectuales, todas somos intelectuales,、eh, Que algunos trabajen,、eh, que, que algunos separen una porción de su tiempo, de su vida, para producir algunas cosas escritas, para, para investigar, es una cuestión de oficio, pero no de restricción del pensamiento.、Mm. O sea, no es un libro que va a requerir de, de una formación previa, porque justamente lo que se busca es también romper esa frontera, ¿no? Entre quién hace y quién no hace filosofía. Mira, te pongo un ejemplo muy sencillito para、sí. no tomar. Para no, para, para no ocuparles mucho tiempo. Pero cuando uno piensa en la historia de la filosofía desde hoy, desde el siglo XXI, dice: bueno, hay 2.500 años para atrás, es mucho tiempo, hay mucha, corrió mucha agua ¿no? este, sí. en este río histórico. Pero、eh, cuando uno piensa en la figura de Sócrates, que es una figura emblemática de la filosofía, detrás de sí no tenía esos 2500 años de historia del pensamiento, ni, ni, un, ni una enciclopedia gigante para leer, quiero decir, ¿no?、Sí. Entonces uno puede reivindicar ese lugar de nacimiento de la filosofía como un lugar permanente. Es decir, la, la filosofía siempre está naciendo, ¿no? O sea, siempre está, como diría Cohen, en su infancia. Siempre está comenzando. Y eso no tiene que tener este, ninguna limitación de, de lectura. Por supuesto que hay cosas que tienen que ver con. No, no es un libro técnico en ese sentido.、Uh -huh. no、es un libro... Hay libros de filosofía que son muy técnicos y entonces están pensados solo. Está bien tu pregunta porque hay libros que se escriben solo para que lo lean pares. Claro. Pero esos libros a nosotros nos están interesando cada vez menos.、Eh, aún desde la propia universidad sentimos la obligación que, si a la universidad la paga el pueblo, con sus impuestos, con sus contribuciones, con, con sus esfuerzos sociales, me parece que esa universidad también le debe a ese pueblo la posibilidad de la comprensión, la posibilidad de esa lectura, digamos, ¿no? Y eso no quiere decir no tener rigor. Intelectual, no tener una autoexigencia ¿no? de formación, de investigación. Eso requiere no caer en, en una suerte de pseudo、eh, erudición o de un elitismo、eh, que se puede bueno, verificar en otros ámbitos, pero no en universidades populares, quiero decir. ¿no? Eh, es un libro que te va a gustar leer, desde la comunicación, inclusive, Daniel,、uh -huh. te, va, te, va, te va a atrapar, te va a. Eh, incluso desde quienes hagan trabajos sociales en, en, en centros comunitarios, en movimientos sociales,、eh, por supuesto que en escuelas y por supuesto que en universidades, también lo van a leer y lo pueden leer filósofos y encontrar allí. Que no es un libro、eh, que conceda, o sea, es un libro que no menosprecia la inteligencia de nadie,、uh -huh. o sea, es un libro que no subestima la inteligencia de nadie para poder este, comprenderse. Pero al mismo tiempo es amable,、uh -huh. eh, es, es amoroso en ese sentido, n ¿no? o sea, busca esa posibilidad de comunidad.、Eh, pero claro, al mismo tiempo da batalla contra una forma elitista de la filosofía, n o una, una forma que es la forma de los últimos、eh, dos siglos, en donde la filosofía quedó adentro de las universidades,、uh -huh. que no siempre estuvo allí.、Uh -huh. Como te decía, en Sócrates, en tantas otras figuras, este, la filosofía siempre ha estado. Por fuera de las instituciones.、Eh, así que, bueno,、uh -huh. me parece que es un libro que, que va a inspirar, que va a inspirar, y ojalá que sea una renovación para, para muchas educadoras y educadores、uh -huh. que, que, que, que se han inscrito en la tradición libertaria, ¿no? este, emancipadora, latinoamericana, freiriana, para renovar un poco ese compromiso. Es、uh -huh. un libro que te, te genera el efecto de, bueno, salir a ser. Eh, un poco mejor todavía lo que hacíamos, o, o si estábamos medio bajoneados por el contexto actual, por supuesto, de la pandemia, pero también、eh, de desigualdades sociales, de injusticia, y, y volver a encontrar el, el entusiasmo la épica、eh, por, por inscribirse en un proyecto político histórico. este... Desde donde uno esté, quiero、uh -huh. decir, ¿no? no, no, no el, el manifiesto no demanda una orgánica única.、Uh -huh. No demanda la inclusión a un partido, a un movimiento, tal o cual.、Uh -huh. Es este, desde donde uno esté, me parece que encuentra allí cómo potenciar eso que estamos haciendo. Palabras que ayudan, ¿no? O sea, siempre un libro son palabras.、Uh -huh. Las palabras son como, como la poesía, ¿viste? La poesía resignifica el lenguaje.、Uh -huh. O sea, vuelve a decir cosas. Eh, que, que dichas con la metáfora, dichas con, con, la, con la belleza que trae el lenguaje,、eh, lo reinventan al lenguaje, reinventan nuestras prácticas educadoras, ¿no es cierto?、Eh, es un libro así, me parece, esa es una buena definición, es un libro para reinventar. Porque esa es la, la, la expresión de Simón Rodríguez, que se, que se hizo muy famosa: o inventamos o erramos, decía Simón Rodríguez. Cuando estaba construyéndose el proyecto de la Patria Grande, ¿no? cuando recién arrancaba. Una figura muy, muy, muy interesante, Simón Rodríguez.、Eh, bueno, hoy muy recordada en Bolivia, por supuesto en Venezuela, Venezuela、sí. en、mm. Colombia, en、mm. otros países latinoamericanos más que en Argentina. ¿no? Habrá que recuperarlo、eh, también por acá. Y, y este libro me parece que es un, un buen punto de, de partida en, en ese sentido. Ya nos dieron mucha gana de leerlo. ¿Cómo accedemos al libro más allá de la presentación de hoy? El libro lo, lo vende la, la editorial de la universidad. t i e No e n recuerdo exactamente el costo, pero es un costo muy, muy, muy accesible.、Uh -huh. De hecho, ya que estamos, podemos decir que si、eh, quien va a comprar pone la palabra Manifiesto 30,、uh -huh. eh, tiene ya, eso, eso funciona como un cupón de descuento、Bien. del 30% del valor. Eh, es un libro que no, no, no recuerdo ahora, no quiero meter la pata, digamos,、uh -huh. ¿no? pero, pero, pero es un libro muy, muy económico que se consigue en papel y se consigue、eh, incluso más económico todavía en digital, digamos. ¿no? Eh, eso ayuda un poco a la, a la universidad pública también a, a, a la seguir, posibilidad de seguir haciendo otros libros. Claro, seguir publicando. Básicamente es eso. Gustavo, muchísimas gracias por, por estos minutos. Eh, bueno, eh, todo el, lo mejor para la presentación de hoy. Vamos a seguir a través de w w w y o u t u b e c o m barra e d i c i o n e s u n g s Ahí se transmite entonces hoy a las 4 de la tarde la presentación de Manifiesto por una Escuela Filosófica Popular. La presentación con Cintia Córdoba, con Alicia Merodo, con Walter Cohen, con Maximiliano Durán y con tu participación como moderador. Muchísimas gracias por estos minutos y vamos a seguir atentos la presentación y espero. a m s Esperando acceder、eh, próximamente a, a poder recorrer este libro, que es un punto de llegada, pero también un punto de partida y un libro necesario, según lo describías recién, con esto de animarnos en este tiempo de pandemia. Muchísimas gracias, Daniel. Un gran abrazo para ustedes. Abrazo grande.